Ha <laughs> Cabeza en el fondo, vamos flotando en el cosmos. Mi corazón es un bombo, me habla, no le respondo. Voy a bordo, ¿quiénes son estos dos? No sé si somos nosotros o oh, solo tiempo, solo espacio. Solo somos solos, ambos con la mirada perdida. Ninguno la quiso encontrar. Intercambiando bebidas, ah, cóctel espacial. Me dijo, ¿quieres fumar? Le dije que no, mirando pa'l piso. Luego preguntas por qué. ¿Por qué? Que en vez de volar aterrizo y no me quiero caer Vengo de perder, sufro de vértigo Soy escéptico y solo vine con El compromiso de arder Ahora que parecemos sordos me da morbo saber que por cada sorbo Esto parece un sueño tras otro No cierras los ojos, te perderás algo Tranquila mi vida Si sufres yo pago El último trago y parto de mercurio Directo a Saturno Aquí todos vienen a morir, mujer Pero tú no, tú no tu no, todos son de aquí, tu no Tu no, no, no, vienen a morir, tu no Tu no no, no. no, no, todos son de aquí, tu You're the one.